Desde el Estudio Recuperado para la Comunicación Popular, estás escuchando La Mosquitera, Radio Comunitaria, FM 88.1. la rendija se veía el mar al atardecer se veía el mar de madrugada no de madrugada se veía el desierto llegó el viernes, Ay, tan qué. esperado el viernes, negrita. <risa> Al ah, fin, el viernes del reencuentro. Sí, después de estas vacaciones extraordinarias que nos tomamos. <risa> ¿Usted ha recargado las pilas, bueno. negrita? Y mira, tuve tiempo, Mario querida, ¿Sí? de recargarlas, sí. de descargarlas, de recargarlas y ahora las vamos descargando y, otra de, vez. De a poquito. <risa> así estamos, así pero estamos contentos de estar sí. de vuelta. Así ¿Mm? es, así es. Los cuatro de corazones que hacemos la rendija en esta radio comunitaria La Mosquitera. ¿Y quiénes somos, negras? Mira, cuatro corazones que han ido resonando un poco más y un poco más, ya son cinco, ya somos seis. Sí, esto Del aumenta cada día. Ay, qué bello, algo que aumente, aparte de los productos. Claro. Que aumente para bien. Claro, algo que aumente. Los corazones que, que, que aumenten bien. para bien. Qué es maravilla. Esto que estamos diciendo es un lujo, un lujo. Porque del otro lado hay otro lujo que nos está operando. La Ana Clara. García Manzanares. Gracias. Y acá a mi izquierda, la Pauli Capurro. Exacto. Ella. ¿Y usted? María Eugenia Moreno para uh -huh. servirle y también la tenemos en el corazón a la que no la vemos ahora de cuerpo presente a la Paula Hube. Y al Quique, al Quique Lucero que está llegando ya en cualquier momento arriba. Exactamente. ¿Y usted? Una ¿Y es pues. ahí? ¿Cómo? Hiciste una mezcla de nombres, me parece, ¿no? Yo qué. Dije? ¿Sí? La Pame Hube. Ah, <risa> bueno. después, lo, después lo escuchamos, pero los, los, para los que se dieron cuenta. Bueno, pues, y yo también estoy oh. acá, chicos, la sí, Mario Carrera, Y claro. La Mario. Bueno, y hoy día tenemos un día muy especial. Usted, Pauli, acaba de este ponerse en contacto directamente con quien vamos a estar entrevistando, ¿verdad? Exactamente. En cinco minutitos nada más vamos a estar en una comunicación telefónica con Esteban Parola, ya les vamos a explicar bien eh, quién es esta persona y por qué motivo lo estamos entrevistando, o lo vamos a entrevistar. Bien, y, y bueno, este hoy que retomamos, este queremos hablarle y comunicarle a toda la audiencia, a los que nos escuchan, que nosotros estamos siempre dispuestos a ver qué temas les pueden interesar, qué temas que nosotros como artistas de distintas áreas del arte podemos tocar, ¿no? Podemos conectar con qué temas de actualidad, de, de lo que esta audiencia quiera. Nosotros estamos haciendo propuestas, pero sería bueno también que nos hicieran propuestas. Así que para eso o para cualquier audio con el que quieran comunicarse, les vamos a pasar el cómo comunicarse. ¿Cómo? Exactamente. A través de este número que es el 261 3068 60. Muy bien. Ese es el número. De acá mismo de la radio, no solamente claro. de nuestro programa. Así que acá estamos atentos. Recién decíamos, entramos en este mes que es tan hermoso. A mí me encanta. Agosto, agosto es maravilloso. Agosto debería empezar ahí, las clases, todo en agosto. Claro. Cuando ya un poco... Empiezan un, los brotes. Algo, ver un brote. Claro. <ríe> Dame un brote. <ríe> Porque larga la noche. Sí. Eh, Eh, me gusta el mes, me gusta que arranca con una celebración, no todos los meses arrancan primero de agosto. Y qué celebración, exacto, qué celebración, ¿no? Queremos, Celebrar la vos, Madre Tierra, donde, sí. donde está todo lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos llegar a, a alcanzar, lo que debemos cuidar, lo que nos protege, lo que. Todo, todo Uf. está en esa Madre inmensa, ¿no? Infinita. Ahí estamos. Celebrar lo que somos Eso. Porque celebrar la Pachamama Como la conocemos La Madre Tierra es Celebrarnos a nosotros Como sus hijos y como parte eh, Así que si les parece con un tema musical Arrancamos Perfecto Digo, hasta, hasta que, hasta y, que nos y con ese tema Bien. lo esperamos a Esteban no sé si... Perfecto, ¿qué tema te parece Negrita para este momento? mira este tema Hablando de la Tierra, Somos la Tierra Es de una cantora de cordobesa Que se llama... Viviana Pochebom uh -huh. y es una es un proyecto de tambor beat, uh -huh. ella integró de boca en boca y me parece una maravillosa ah. versión de Bien. este tema ¿Le ¿Te parece Anita que la escuchemos? Gracias Vemos al aire para contarte que tenemos en comunicación telefónica a esteban parola que hace poquito visitó la provincia concretamente estuvo en san rafael y dio un taller en el festival tras la puerta él es actor es payaso es director de teatro es docente en teatro convencional e inclusivo y ha trabajado en cine y televisión le damos la bienvenida a la rendija ¿Cómo estás esteban qué tal buenas tardes ¿cómo les va? muy bien un gusto escucharte Esteban Ay, muchas buenas gracias tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? sí perfectamente perfecto Esteban mira este bueno ha sido una una presentación de todo lo que vos oh. sos <ríe> y nos gustaría que nos cuentes cómo comenzaste tus actividades fundamentalmente eh. aquellas que hablan de la inclusión Porque claro. en este programa vamos a, estamos tratando, como te decía, este por WhatsApp, el arte y la salud, así en general, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. fue tu inicio en esto? Mira, fue como muy de casualidad, porque yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y cuando terminé el secundario, eh, hacía tres años ya que hacía teatro en lo municipal y me fui a estudiar a la capital federal, al conservatorio. Uh -huh. ...y en el segundo año de conservatorio... ...la escucho un día por Radio Nacional... ...a Ana María Junta... ...que es una actriz que falleció hace unos años... ...Mendocina sí. Sí. también... Sí. Eh, y, ...la conocemos mucho Ana María... ...claro, y ella comentó que... Mm. ...bueno, que tenía una institución... ...para personas con discapacidad... ...donde trabajaba... ...utilizando el arte como una herramienta de potenciabilidad... ...y, y que la habían entrado a robar... ...entonces ahí yo tomé el teléfono de la institución, llamé, pedí una entrevista con ella y le fui a ofrecer un, un unipersonal que yo hacía en ese momento y ella, nos bueno, pusimos a charlar y en un momento me dice bueno, pero ¿qué más haces además del unipersonal? digo, mirá, estoy haciendo, yo soy trabajo como payaso callejero me dice, que interesarte, yo estoy haciendo una obra para fin de año que se llama Para en el Mundo me quiero quedar eh, y son 100 payasos en escena, dice, y nosotros estamos necesitando Alguien que enseña a mis actores como la técnica de lo que sería el payaso, uh -huh. y ahí me ofreció un, como un troique. Ella me enseñaba su manera de trabajar y yo enseñaba la técnica del clown. Y bueno, y me quedé los últimos 14 años de, que ella estuvo con nosotros. Trabajé a la par de ella, después pasé a ser una especie de mano derecha dentro de la institución. Y, y me formé ahí, eso fue como lo, mi primer contacto con lo que tiene que ver con lo que es el arte inclusivo no Exacto. Utilizar esta herramienta, que es el teatro en el caso mío, como una herramienta de inclusión social y laboral Claro, este vos sabés que Ana María Ayunta, para hacer un, un, un pequeño paréntesis sí. este, Ella estuvo mucho tiempo acá y con ella Eh, con, con Rubén Bravo mi primer compañero claro. que está desaparecido este iniciamos la Asociación Argentina de Actores y Actrices de claro, la Delegación la, Mendoza ella fue la secretaria general ¿no? Ahí ella la fue nota. la secretaria gremial, este, gremial y, eh. y claro y Ana María era Un personaje muy potente en todas, en todas sus tareas. Todo, en, todo. en todo. En su vida. En todo, era una gran militante. Exacto. Por los derechos de las personas. Sí. Este, Esteban, y bueno, esta tarea específicamente te ha llevado por distintos lugares, ¿verdad? Sí, porque yo a veces digo: el arte incluye, el teatro incluye ya de por sí, o uno lo, lo encasilla dentro de lo que es teatro inclusivo como para darle una forma, ahora se está empezando a hablar mucho del teatro de la diversidad, no porque uh -huh. todas las personas somos diferentes y diversas en géneros, uh -huh. capacidades, elecciones sexuales, elecciones políticas, etcétera, etcétera. Y, y la posibilidad de encontrar en el teatro y en la profesión mía del actor una herramienta de inclusión te lleva a poder trabajar con diferentes tipos de poblaciones, uh -huh. llámese personas con discapacidad, en cárceles, en, en institutos psiquiátricos en, en barrios de emergencia para chicos con situación de calle uh -huh. y, y es, es cómo adapta uno las herramientas artísticas que tiene a la necesidad de cada grupo o, o a la problemática que cada grupo plantea yo uh -huh. siempre digo que nosotros a través del teatro no podemos cambiarle la realidad a nadie uh -huh. porque tampoco sino es, es cargarle demasiado al teatro ¿no? Uh -huh. como te dicen yo vengo al teatro Porque me manda el psicólogo, le digo, no, no, no le Digo, si da tu psicólogo que él se haga cargo de su parte Y yo me hago cargo de la mía <risa> claro. eh, Pero pero si sí el teatro te da herramientas para la vida claro. Y ahí es, es donde me parece que hay que Porque esto de estimular la creatividad de las personas Puede favorecerte hasta en lo cotidiano de la vida Y mejorar en lo cotidiano de la vida uh -huh. Uh -huh. hola ¿qué tal ¿Cómo... Genia te habla Eh... Sí, la escucho muy bajita. Hola, Euge te habla Ahora la Negra. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo muy va? Bien. Acá te escuchamos atentamente. Qué, qué hermoso, qué interesante tu camino, tu recorrido. Recién algo hablabas de que no hablabas desde la. No trabajar desde la discapacidad. Recién lo aclaraste un poco, que es desde la... lo claro. diverso mismo que somos, ¿no? Este y hablabas como, o sea, no hablar del síndrome desde la dificultad ¿nos explicarías un poco eso que recién nos comentabas en un audio nos comentaste eso? También? sí, el, el tema de ¿cómo no llegaste trabajar... a esta conclusión? así es que en realidad es, es la manera que aprendí a trabajar de Ana María ¿no? la... Ana María nos decía eh, después uno va profundizando en el camino que cada uno hace, pero ella decía nosotros no nosotros no somos una terapia alternativa nosotros no venimos acá a reemplazar a nadie Sino que venimos a sumar Mi Y gente. el sumar tiene, tiene que ver con trabajar Con lo que sería la parte sana de la persona uh -huh. Una persona que tiene síndrome de Down No se le va a cambiar no se le va a borrar el síndrome por hacer teatro Una persona uh -huh. que, que está en una situación de cárcel No va a ser ni más ni menos delincuente uh -huh. por, por hacer teatro Pero sí trabajar sobre la parte sana Y rescatar le, eh, esa parte que todos tenemos adentro Que lo dice la canción de Teresa y Ningún niño nace feo ni nace malo Sino que es consecuencia de lo que le toca vivir. Sí. Entonces, eso eso es trabajar como con la parte sana, porque yo sería muy omnipotente si dijera que a través del teatro yo puedo cambiarle la o borrarle la discapacidad a alguien. Uh -huh. Sería una falacia y sería un vendehumo. Sí podemos eh, eh, mejorar la calidad de vida. Y, y, y yo tampoco tengo las herramientas ni terapéuticas ni médicas para poder trabajar sobre la discapacidad. Yo tengo actores que tienen parálisis cerebral y no no, no se le cura. Sí se pueden trabajar a través del teatro un montón de cosas que tenga que ver con mejorar a lo mejor el movimiento, pero siempre desde lo artístico y sin hacerle creer al otro que a través del teatro se puede llegar a, a, a curar. Tal cual. Porque se usa mucho esa palabra y es muy... ¿Sí? Es muy eh, no me sale ahora la palabra a mí, pero es como es muy inmoral hacerle creer al otro que a través de mi actividad yo le puedo hacer cambiar su realidad por completo claro, te quería hacer una pregunta Esteban, Paula, te sí. habla que charlamos un ratito antes eh, viendo unos videos tuyos eh, que hay mucho material ahí disponible en la web, también está bueno decirlo para quien le interese en un reportaje que te hicieron mencionás eh, un término que Considero que es tuyo que hablas de discapacitados simpáticos o discapacitados que se ocultan. Claro. ¿A qué hacía referencia? Yo hago referencia no, eh, el el fin eh, el objetivo final de todo el laburo que yo vengo haciendo uh -huh. es la inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro del mundo artístico y lo que yo, yo hago esa comparación digo hay, hay discapacitados simpáticos y los que se ocultan el discapacitado simpático Para mí, y, y esto brutamente dicho, pero para que se entienda, para no tenerle miedo a las palabras. Es la persona con síndrome de Down, que son simpáticos, y está esta creencia de que todos los chicos con síndrome de Down son buenos, y son cariñosos, y que es mentira, porque son personas diferentes todas. Y están las otras discapacidades, las que nos dan miedo ante el desconocimiento. La malformación, la parálisis cerebral, la esquizofrenia, la psicosis. Todas esas son personas y según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que los estados firmantes deberían eh, proporcionar la posibilidad de trabajo para todas esas personas. Todas esas personas no entran dentro del cupo del 4% de la ley laboral para personas con discapacidad. Entonces el compromiso mío para conmigo es generar espacios laborales para este tipo de personas con discapacidad que la sociedad aún sigue rechazando pero por miedo y por desconocimiento, no por maldad, porque uno rechaza lo que no conoce, porque a mí también me pasaba al principio, al no conocer, al desconocer que atrás de ese cuerpo deforme o de esa cabeza que vive en otra realidad, hay una persona con derechos y obligaciones, sobre todo con obligaciones, si entra dentro de un marco laboral. Entonces por eso yo hago esa clasificación. Mi compromiso es para con esos otros, dentro de la discapacidad, porque en todos los guetos sociales... Están los aceptados y los no aceptados, sí, sí. Eh, o, o lo, los que se muestran y los que no se muestran. Vos fíjate que siempre uh -huh. que se ve algo en televisión de personas con discapacidad son chicos con síndrome de Down. Y yo peleo por la visibilización de las otras discapacidades también. No de las otras discapacidades, de las otras personas que tienen otras discapacidades. ¿Y cuál ha sido, eh, Esteban, cuál, cómo vas viendo el resultado de ese trabajo? ¿qué eh, eh, vas notando? Hay... Eh, yo creo que falta muchísimo todavía, pero se ha logrado un montón. Que nosotros podamos hacer un programa para ganar el encuentro, con actores con discapacidades muy profundas y con actores que tal vez, ante esto que decía recién, ante el no estar acostumbrados a verlos eh, generan rechazo. Uh -huh. Creo que es un paso muy importante. Pero por, sobre todas las cosas porque el programa no está tomado ni desde la lástima ni desde la discapacidad, sino que está tomado desde lo artístico, porque ellos son actores y que se vienen formando hace nueve años y que se paran en un escenario, con silla o sin silla, pero se paran igual, eh, y, y, y muestran un hecho artístico, y ahí es me parece, ahí es donde el teatro incluye, donde no importa el actor que representa la obra, sino la obra que se está representando. Qué bueno, ¿no? Pero hay, una, hay un gran avance en todo Qué Por bueno. ejemplo, el, colecti el colectivo de artistas de San Rafael Hace un trabajo impresionante también con respecto a la inclusión El Festival Tras las Puertas es un festival importantísimo Y debería recibir mucho más apoyo estatal de, del que recibe Porque ahí es donde, en esos focos, es donde se cambian las realidades Nosotros hacemos un espectáculo que se llama Doménico Enjuiciado Que es la historia de un payaso viejo que lo mandan a juicio Por arruinar una fiesta infantil, y el otro día lo íbamos a hacer a Salta, en Salta, en una cárcel de menores. Y nos prohibieron la función porque decían que, que los chicos no estaban ahí para recuperarse, sino para cumplir condena. ¡Qué horror! Y, y, y, y claro, bueno, y, y lo dijo una psicóloga que de teatro, por lo visto, no entiende una mierda, pero tiene mucho poder dentro de la cárcel. Y lo, lo resolvió así, y no lo pudimos wow. hacer. Pero me parece que en eso, por eso digo que el que tras las puertas es un festival que, que va a marcar un antes y un después dentro del sistema carcelario de la provincia de Mendoza. Mínimo, pero como ah. dice, eh, como es historia de un payador perseguido, eh, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Como que si todos hiciéramos un poquitito, eh, sería mucho más fácil. Sí, por ejemplo, tal, vez. tal cual. O esto que estás haciendo vos, replicándolo, poniéndolo en conocimiento. Muchas gracias, la verdad. Eh, muchísimas gracias te agradecemos. No, gracias a ustedes por llamar y, y voy a estar otra vez en San Rafael Ajá. A fines de septiembre a ah, bueno. principios de octubre Haciendo una capacitación A través de Silvia, una docente Que trabaja con elenco con, con actores Con discapacidad En el... Eh, Instituto de Formación Docente y en la localidad de San Carlos también uh -huh. Mirá Esteban, este programa ¿Sí? de La Rendija y la radio La Mosquitera están abiertos para difundir tus actividades y bueno, Buenísimo. por supuesto que Se cuando vengas este, será un gusto, ojalá podamos tenerte acá de cuerpo presente ¿Por qué no? Sí, sí, es cuestión de arreglarlo compadre. Bueno, un abrazo inmenso abrazo, muchas gracias Muchísimas. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Beso. Vamos con la música, por favor. Hay un, les quería, les quería anunciar que va a haber un segmento ahí que estamos nutriéndolo entre todos acá eh, de una banda o un músico mendocino, mendocina. Así que. Quiero, um, estaría bonito abrir ya con, con sí. algo de música de esta persona. Es un amigo Lucho Aberastain. Es eh, un amigo, eh, más allá que sea amigo o no, es una persona que me la, nos la cruzamos en, en las músicas populares y ahora estaba emprendiendo ahí como su camino solista. Eh, habían dos temas. Tema? Nos, mira, sabes que ¿sabés Hay uno que no nos escucha, que es el candombe del mucho palo. Eh, si está listo, sería bonito ahí empezar a conocerlo desde su música Dale de estrellas viene el amor, hay abierta las alas y el corazón tocó, dado por los techos repite yo, cansado de, de albargatas alguien lo vio por ahí Dicen, que en cuanto llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen, que en cuanto llegue, le van a dar, le van a dar. Mucho palo, pa' que aprenda, mucho palo, pa' que aprenda. que aprenda ¿Cómo andan? Soy Lucho Berastain, músico y cantor de, de Música Popular. Y bueno, desde ya muchísimas gracias. Eh, es una alegría poder estar en este programa que, que se está haciendo acá en La Mosquitera. Así que un saludo para todos, para la gente que está en la radio y para la gente que, que nos está escuchando. Bien, lo que escuchábamos era Candombe del Mucho Palo, Y escuchábamos justamente a quien habló recién: la guitarra y voz al Lucho Verstein. En el piano, Carlos Acosta. En los teclados, Gonzalo Chambela. Batería, Camilo Martínez. Bajo, Emiliano Guiñazú. Y los coros de Murga, eh, de Murga La Buena Moza. Eh, bueno, han, han grabado en Sanesi Y la verdad que la, la idea es eh, dar un tratamiento especial en el programa a artistas, músicas que son de nuestra tierra y poder visibilizar su arte. Eh, el Lucho nos cuenta que a los 8, 9 años comenzó con una guitarra y la infaltable Samba de la Esperanza. Esos fueron sus primeros acordes. A los 14 tocaba la guitarra en la banda de rock Peperina. Después integró la Murga Uruguaya, la Buena moza como un espacio muy querido y de mucho descubrimiento y aprendizaje. Paralelamente fue guitarrista del nuevo dúo. Luego integró el dúo Los Buscadores de Poetas con Jorge Cornejo. Viajaron mucho a Cosquín y actualmente está como solista y queremos eh, compartirles un poco más de su voz. Buenísimo. Ahí va. Cosa cuéntame un dolor, cuéntame si ríes, si eres feliz, háblame de sueños y de la libertad, háblame si alguien te ayudó a brillar. que tu forma de vivir cuida el que te mira cuida el que está ahí cuida los momentos lo que toca que ya estamos aquí háblame de sueños y de la libertad háblame si alguien te ayudó a brillar cuida al que te mira cuida al que está ahí cuida los momentos cuídate a ti Tu a verte crecer, dime cuándo fue esa última vez que alguien te hizo sentir bien. Dime cuándo fue esa última vez que te detuviste a verte crecer. Dime cuándo fue esa última vez. Sentir bien. Bueno, y ahora puntualmente, que hace ya unos 6 años, 7 años que soy solista, bueno, he podido sacar dos discos donde hay varias canciones propias, eh, donde he podido trabajar algunas canciones que me gustaban eh, haciendo unas versiones muy, muy bonitas. Eh, y las he podido compartir con, con los que han sido mis amigos ¿no? los, amigos de la, los que he ido los que he ido rescatando en, el, en este camino entonces también hay muchos amigos de la, de la murga eh, hay otros amigos que, que vienen de otro lado como, como el Carlitos Acosta como el Emi Guiñazú como el Camilo Martínez como Cintia Lozada eh, como la Ana Jesovich bueno eh, son toda gente el Carlitos Alcaraz que todos viven como de diferentes espacios y la verdad es que hoy es como que realmente se ha transformado en una, una gran familia, cuando tenemos la posibilidad de salir todos juntos eh, nos divertimos mucho, la verdad que nos divertimos mucho, es un hermoso, es uno, un hermoso grupo humano ese que, que se ha formado ya hace un, unos años. Y, y lo que estoy haciendo es un folclore más urbano quizás, o, o una música popular más urbana, eh, podríamos decir, porque, bueno, si bien hago algunas canciones de, de ritmos más folclóricos, como chacarera, samba, también hago canciones, eh, hago candombes, eh, bueno, hay una, hago guainos, hay una mezcla ahí de, de ritmos que están dando vueltas. Eh, y, y nada, estamos enfocados en, en generar nuevos temas, nuevas canciones actualmente, estamos trabajando en eso y enfocados en, en varios teatros que, que ya hemos hecho este año y que vamos a hacer, que uno de esos es el 10 de agosto en el Teatro Imperial de Maipú a las 21.30 horas, así que bueno, eh, nada, nuevamente muchísimas gracias por, por dejarme participar de este programa por la invitación eh, y nada, los espero ahí el, el 10 de agosto en el Teatro Imperial a compartir un, un ratito de música, van a estar el espectáculo lo va a estar abriendo la gente del sur que han ido ahí, van a ir a, a compartir también unas canciones que es Ricardo acari y Severino y, y el Fede Chavero, así que bueno, nada, tratando de, de estar siempre cerca de la música Eh, y, y de transitarla desde un lugar de, de felicidad, que es lo que nos está ocurriendo en este momento con este grupo humano que se ha formado, que es realmente muy, muy bonito. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y nada. Nos vemos Estás escuchando La Mosquitera. ...ahí estuvo el Lucho Brastain. ...muchísimas gracias a vos Lucho... ...desde Buenos Aires... ...que sé que ahora andas por ahí... ...ahí escuchamos su folclore urbano... ...como él un poco se iba autodefiniendo... ...así que muchísimas gracias... ...el 10 estaremos ahí... ...ya saben, para quien quiera... ...en el Teatro Imperial... ...el 10 de agosto... ...y muy bien... y ...estamos muy cerca de la tanda... ...¿en ¿Y serio? Ya. Sí, ¿ya? Barbaridad? ...se nos ha pasado ah. rápido... Eh, esta primera sí. horita, sobre todo cuando empezamos tarde Pero bueno, eh, <risa> es viernes, todo se puede Vamos a pasarte nuevamente el teléfono de la mosquitera, el whatsapp Para que lo agendes y nos mandes un mensajito Tanto para hacer una consulta sobre la temática que estamos abordando hoy en día O para proponer una nueva temática ¿sí? Que estamos abiertos a escuchar Si hay proyectos, si hay música, si hay arte Que no, no. se realice en Mendoza y no se está visibilizando. ¿Quién quiere pasar el número de teléfono? No lo ve la Marius, si y no lo pasaría el de la, claro, no, no. No. No y la no Marius. No lo ve el Kike, donde no. tiene un micrófono, si no lo pasaría yo el Yo lo Kike. veo, yo lo veo, yo lo veo. Ay, qué, como lo sí, quiero, mira, ¿cómo mira, le gusta mira, decir mira. eso? Dale. Dale. Dale, lo decimos: sí. 261 30 68 0 60. Te lo repito. Agarra el lápiz, corre rápido. Anotalo. Ya está. Bueno, ahí va. 261 30 68 sesenta Ay, cartón lleno, me gusta, me siento como en un bingo cuando lo decís vos. <risa> Ajá. Bien, ¿nos vamos entonces? Vamos. Ahí pasó Ramiro Musoto, uruguayo él, el tema se llama Vira. Junto con esto, este... Hay un audio que queremos compartirles de Flor de Bardo. Ya lo mandamos de, al frente, a la sí. Desde la psicología social, lo que se entiende por salud es como un concepto eh, como complejo, porque se entiende como una situación eh, compuesta por, por polos. Entonces, siempre que hay salud, hay enfermedad, pero en esa, en esa cuestión de polos opuestos, que se contrarrestan, eh, a veces estamos más sobre el polo de la salud, y so, o a veces estamos más sobre el polo de la enfermedad. Este, y entendiendo que eh, entonces nunca estamos completamente sanes ni completamente enfermes, eh, lo que hace que se pueda lograr Un, una mayor, un mayor estadio dentro del polo de la salud es esta posibilidad de desnaturalizar lo estático lo naturalizado, lo que no se cuestiona ponerle palabras eh, los procesos de aprendizaje tienen que ver con la salud la comunicación eh, poder decir, poder esto exteriorizar lo que nos pasa y en el arte por ejemplo eh, es básicamente eh, la forma de existir del arte, es ponerle palabras o ponerle cuerpo, materia, de alguna manera, a lo que nos pasa, a la lectura que tenemos del mundo, en lo que nos está pasando particularmente con eso. Entonces eh, está completamente articulado con, con la salud, el arte. Y en ese sentido eh, podemos... Eh, exponer lo, lo más profundo sin, sin el miedo de, de ser juzgados porque sabemos que el arte no se juzga no se mide no, no hay una cuestión clasificatoria o, si bien esto es algo que lo hemos entendido con el tiempo y todavía están de construcción que, que el arte no es capacitista sino justamente involucra todas las formas de expresión de, de, de seres humanos entonces Eh, podemos eh, entender de que siempre que haya una estrategia artística como disparador todo lo que nos esté pasando de manera individual eh, y de manera colectiva como sociedad sale a través del arte por eso muchas veces también se dice que, y desde la psicología social también lo estudiamos que el El, las personas artistas son portavoces de, la, de lo que nos pasa como sociedad. Todo lo que los artistas pueden poner en palabras, en pintura, en escultura, en artesanías, en las diferentes y múltiples expresiones artísticas, eh, tiene que ver con un proceso psicológico y un proceso de salud eh, particular Individual de cada uno, de cómo cada uno lee esa situación y también tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. Entonces es como una lectura de lo que está pasando y una forma de explotar eh, artísticamente. Muy bien, ahí escuchábamos, eh, te escuchábamos. Eh como siempre decimos, para nosotros es súper importante todo lo que tengas que decir eh, acá estamos escuchando para, para, que nos, para que nos ayudes a abrir nuevas rendijas poder ver otros puntos de vista eh, nuevos puntos de vista enriquecedores siempre así que bueno, muchísimas gracias por compartir estos audios con nosotros y te comento para vos que estás llegando que recién te estás prendiendo que te estás sumando, que te estás asomando por esta rendija eh, te cuento que estamos tratando Uno de los temas de, del día de hoy es el de arte y salud Y para eso tenemos la, la gratísima presencia De una tremenda actriz La Tania Cassiani Así que si la conoces eh, Bueno, está con nosotros, la tenemos un ratito acá sí, te, La raptamos y... Si no te atiende el teléfono es porque está con nosotros ¿Sí? ¿Sí? <risa> Si no te contesta los WhatsApp es porque está con nosotros <risa> Hola Tania, ¿qué tal? Bienvenida Tania Muchas gracias, muchas gracias Bienvenida. por la invitación Estoy Bienvenida de, de estar acá en La Mosquitera Bueno, nosotros también muy contentos de que estés con nosotros Y te contamos que, eh, a vos que estás de aquel lado Escuchándonos, que la Tania está, Es uno de los docentes a cargo de Un taller artístico interdisciplinar Que se llama El Elefante en Bicicleta Ahora nos va a contar esto No quiero meter la pata, así que muy, mucho no <risa> Pero que está, bueno, esto se lleva a cabo en el hospital Noti, que es un hospital de niños, para aquellos que no lo sabían este, Bueno, contanos un poquito, Tania Bueno, eh, El Elefante en Bicicleta es un aula satélite de una escuela artística vocacional eh, Que es esta rama de la educación pública eh, que tantas alegrías nos dan y luchas y luchas y dolores de cabeza y amores y, y, amores todo. y cosas <ríe> eh, afortunadamente eh, en un momento se, se entendió que era necesario garantizar también a los niños y niñas que están internadas en su, su derecho al acceso a la recreación y, y, al, y al arte y a la expresión eh, entonces bueno eh, nosotras eh, somos un grupo de cuatro docentes de arte que en un momento no, nos agrupó un poco la, la necesidad y la intención de, de acercar algo de la producción artística al, a este hospital. Y bueno, y fuimos primero de una manera independiente buscando la manera en la que eso pudiera llevarse, llevarse a cabo. Y bueno, llegamos a la, a la coordinación de la modalidad de educación artística y, y bueno, en ese momento se, se conformó, digamos, el aula satélite de la Escuela Camino del Inca, que es la que, digamos, geográficamente está dentro de la, de la zona cercana al hospital. Y bueno, desde el año 2015 estamos trabajando ahí en el hospital, trabajamos de, de distintas maneras, es un, un taller interdisciplinario, somos dos profes de teatro, una profe de artes visuales y una profe de cerámica, uh -huh. en la formación actual, digamos, del, del proyecto, porque uh -huh. ha ido pasando por distintas personas también que han ido nutriendo el espacio de, de saberes y de experiencias muy nutritivas. Este... Y bueno, un poco la intención es diferenciarnos de otros espacios o dispositivos vinculados a lo artístico dentro del hospital donde los niños asisten, y las niñas, a, a cuestiones artísticas pero más desde el rol de espectadores. Ah. Eh, en, en el caso del elefante en bicicleta, la intención es que ellos puedan producir su, su, propio, su propia obra y poder ofrecerle diversidad de lenguajes para que puedan elegir con el que mayor resuenan, digamos con el que se sienten más cercanos, con el que tienen ganas de conectar, digamos, hay algo de, de, de la interdisciplinaridad artística que es necesaria para que los niños y las niñas conecten desde el, desde el deseo, que es como su es el aspecto sano de su niñez, digamos, y ¿sí? en ese marco de, de internación y un poco de paréntesis de su vida, que puede ser una internación, si pueden conectar con algo que disfrutan hacer y con algo que tienen ganas de hacer, bueno, hay algo de... de de la salud que se restablece, a pesar de que compartimos con, con Esteban, con quien hablaron recién, uh -huh. esta idea de que si nosotros vendemos que, que lo que hacemos los cura, estamos estafando gente. Totalmente, digamos. claro. Eh, no los cura, pero es verdad que eh, cambia su disposición para enfrentar un proceso de internación, un proceso donde no tienen posibilidad de elegir qué comer, eh, a qué jugar, a qué hora despertarse, si quieren que los pinchen o no quieren que los pinchen, digamos, ¿no? Entonces, en ese ámbito donde su posibilidad de, de elegir está bastante restringida, uh -huh. la idea de que ellos se encuentren en el taller con un espacio donde puedan decir, bueno, quiero pintar o quiero cantar o quiero dibujar o quiero estar acá pero no quiero hacer nada, ya creemos que, que los instala en un lugar de, de sujetos, digamos, <risa> donde Totalmente. pueden este, tomar decisiones y creemos que eso, bueno, algo de, de su proceso de salud se pueden sí. apropiar digamos de, de ese proceso de sujetos activos sí. ¿no? pasivos totalmente. como pacientes que se los consideran sí, yo te quería hacer una cons una consulta una pregunta que es respecto a, a cuáles son los los chicos y chicas que acceden a este taller concretamente eh, pensando en eh, la cantidad de niños que ingresan y que la cantidad de camas que tiene el hospital Noti y que bueno que son muchas particularidades trabajan específicamente con ciertos chicos llámese chicos que están ahí internados con alguna enfermedad crónica o es abierto a todos los servicios, digamos, ¿cómo organizan esa parte? El trabajo está organizado en cuatro dispositivos <coughs> hay uno que es en eh, TCA, que es Trastornos de la Conducta Alimentaria donde las chicas, digo las chicas porque son todas mujeres no, actualmente generalmente son más, más chicas que chicos eh, Ellas hacen un tratamiento de hospital de días, digamos, van todos los días al hospital y tienen una serie de actividades fijas a las que van obligatoriamente. Bueno, dentro de esas actividades hay un día por semana que tienen el taller de arte, que si bien es un espacio al que se les obliga a ir, dentro del espacio también intentamos que puedan elegir qué tienen ganas de hacer y cómo y cuándo y en qué circunstancias. Eh, después, eh, el taller de los viernes, que es del que acabo de venir, <ríe> es un taller... Eh, donde los chicos se tienen que trasladar a la sala de juegos, que es un espacio recreativo que funciona dentro del hospital, donde también hay una biblioteca. Y aquí nosotros trabajamos con derivaciones de los médicos. O sea, nosotros lo que hacemos es recorrer primero todos los, los, los servicios de internación pediátrica, hablamos con los jefes de los servicios y allí nos derivan niños y niñas mayores de 4 años que puedan trasladarse desde la habitación a la sala de juegos Y que puedan mm. compartir con otros niños y niñas, claro. digamos, que no tengan ni las defensas bajas ni enfermedades contagiosas, sino que puedan compartir un mismo espacio o tiempo, digamos, con, con otros niños y niñas. Después hay otro dispositivo que es en las habitaciones, que es con los niños y niñas, que no se pueden trasladar. Y hacemos un trabajo eh, al pie de la cama, que se llama, digamos. También tenemos unos carros con, que están llenos de materiales, libros, juegos, juguetes, mm -hmm. pintura, de todo y vamos haciendo una especie de delivery <risa> <risa> por las habitaciones de todas maneras también el son más. niños a los que accedemos a través de derivaciones, como que nosotras no podemos, digamos, entrar a ver a un niño o una niña que no esté derivado por su médico y el último dispositivo que es el de más reciente implementación que es en un servicio de a, eh, alto aislamiento digamos, donde hay pacientes crónicos pacientes inmunodeprimidos pacientes oncológicos donde bueno, nos implica a nosotras Otras condiciones de, de asepsia, digamos Para poder ingresar a la habitación Entramos media disfrazadas como cuando entras a un quirófano claro. eh, Y bueno, y hay toda una serie de logística Con relación a los materiales Que es compleja y nos lleva mucho tiempo de desinfección De qué materiales se pueden ingresar claro. a la habitación Qué uh -huh. materiales ingresan y después ya no pueden salir y, y eso, bueno, limita o condiciona un poco Qué tipo de actividades puedes hacer en ese, en ese servicio, digamos Y te hago una consulta más Viste... Cada cosa que vas contando te, te abre ahí como, como una idea para preguntar. Con respecto a los materiales y demás, eh, ¿eso lo gestionan ustedes? ¿Lo gestiona la Dirección General de Escuela? ¿Lo gestiona el hospital? ¿Cómo, cómo se da? También porque es una buena oportunidad para decir... Sí, eh, yo tengo en mi casa tal juego o yo pertenezco a, un, a una cooperativa que hace juegos o demás, uh -huh. me puedo acercar a este proyecto ¿cómo, cómo sería en ese caso bueno, siempre es como hacer malabares digamos, uh -huh. como la mayoría de las escuelas lamentablemente las escuelas artísticas vocacionales no reciben eh, presupuesto no para, nada. Eh, no para materiales no este, tenemos edificios no, ¿no? Tenemos, ¿no? no tenemos, claro, claro sí. o sea, compartimos los edificios <risa> compartimos muchas cosas sí. Entonces, bueno, muchas veces es gestión propia, eh, muchas veces la, la fundación del Hospital Noti nos ha donado materiales cuando han sido cosas, no sé, por ejemplo, hemos pintado dos murales gigantes en el hospital y, bueno, las pinturas para esos murales las donó la fundación. Eh, ahora en este SIP 6 que les contaba que es el de alto, alto aislamiento, hay una fundación que se llama Fundación Traspasar Eh, que trabaja en ese zip De hecho lo ha equipado nuevo Hay este, Smart TV en todas las habitaciones Para que los niños tengan acceso digamos, a, a otro tipo de, de Materiales digamos. Qué bueno. eh, nos han donado también materiales Juegos, muchas veces Es plata nuestra que ponemos para, <risa> Como cualquier docente Tal cual. este, Muchas veces recibimos donaciones De los mismos médicos que nos ven laburar ahí Y nos dicen, ah mira, a mí me sobró esto Tengo este juego, mi hijo no lo usa más Y nos uh -huh. los van trayendo y vamos ahí un poco acopiando para, para tener disponibilidad. Pero bueno, es complejo un espacio que subsiste nada con, con un puchito de, de horas y que está un poco permanentemente también, es como que no se adapta mucho, digamos, porque no si bien depende de una escuela, no funciona como una escuela. Imagínate sí. lo que es la carga del GEM. Yo te iba a preguntar, <risa> ese puchito de horas, cuánto, dice el puchito de horas, ¿cuántas horas dice? Eh, en total son 30 para las cuatro docentes y los cuatro dispositivos en los que trabajamos Ajá. o sea son tres grupos de ocho horas y uno de seis ajá pero que se te va más porque está, va, no bueno, sé ¿Es tan estricto lo, lo del... entras y salir ¿Ya tenés como del, delimitado? O, ¿O va variando también? ¿Porque van variando los pacientes o... Sí, los, lo, los, los pacientes... ¿Internos o no, sí, o no? generalmente son siempre distintos... Digamos, sí. los niños con los que trabajamos... Excepto los pacientes crónicos... Que podemos hacer uh -huh. algún tipo de seguimiento... Pero en general... Nosotras trabajamos en parejas... Uh -huh. Este... En realidad, originalmente trabajamos Las cuatro juntas... Claro... Vos imaginate esta situación de taller... Donde hay, no sé... 10 niños tenés uno en silla de rueda, un paciente oncológico, un paciente no vidente, o sea, cada uno un tiene niño su que acaban un, de operar de apéndice, claro. La mayoría tienen la mano hábil, inhabilitada con una vía, que no pueden escribir y es como que, ¿con qué responsabilidad pones un docente solo a cargo de esa situación? Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es complejo porque no se adapta, digamos, a la manera que, que se baja, digamos, de, de, de arriba. Uh -huh. O de la manera en que se entiende que se tiene que trabajar. En un momento estuvimos un poco en riesgo porque dábamos muy baja matrícula para la cantidad de horas que teníamos. Y que mu me parece que muchas veces, desde ah. el desconocimiento, se cuestiona: ah, como cuatro docentes para 10 chicos. Y sí, Obviamente, Esa es la cuenta eh, que sí primero la cuenta, sale cuenta, claro, sí, sí, sí. Claro, cuatro docentes sí. tienen, tendría que haber ahí 30 niños por todo. Por, claro, empiezan a sacar, sacar cuentas de la ser? DG. Cuatro docentes para diez. Serían 120 para Serían 120. No hay 120 enfermos. No, ah. claro. Eh, vos sabés que te escucho y más allá de lo favorable y las situaciones desfavorables para llevar adelante esto, me decís que es del, del 2015, nos sí. contás. Y vos harías como una, una, no sé, ¿qué proceso harías? ¿Para dónde ha virado esto? O sea, me gusta saber cuando arranca de una manera y ha mutado para otro. Ustedes qué balance así hacen, no sé, de estos años Nosotros, que han descubierto. Sí, mm. y. Nos pasó algo muy muy loco a lo largo de este tiempo, que es que al, al comenzar había como mucha confianza, digamos, de, de, de la pata pedagógica del proyecto, en el proyecto, no así en la, en la pata del salud, ¿no? Como que los médicos era como, pero ¿a qué vienen y quiénes son y punto cómo punto es la llegar, cosa? Sí. ¿no? Como que casi no nos derivaban niños, había como mucha desconfianza, mucho como también incapacidad de, de valorar eh, wow. Cómo puede influir en procesos de salud Un espacio como este Y con el paso del tiempo Se ha ido invirtiendo esa relación <risa> <risa> No me manden a todos Claro Como que hay más demanda de parte del hospital eh, Nos mandan cada vez más niños Nos piden de un servicio de otro De nefrología, de kinesiología, de cardiología de, ¿No? Como... Y bueno, y una imposibilidad de responder a eso porque del otro lado está un poco esa desconfianza de bueno, pero son cuatro docentes para diez niños, no dan los números, ¿no? Sí. <ríe> este, o de bueno o de, o de la imposibilidad de comprender que vos para entrar a una habitación tenés que desinfectar absolutamente todo lo que va a ingresar a esa habitación, salir y volverlo a hacer, como que ese tiempo... No está frente al niño, pero claro, bueno, lo pero tenés que hacer. Por eso te, <risa> des, te, te, <risa> te preguntaba de las horas, por eso, porque se te va. Claro. Te va. Entonces, bueno, nosotras vamos como buscándole la vuelta, nos repartimos la tarea mientras una hace una cosa, la otra hace otra, como que intentamos, obviamente, cumplir lo más que se puede, digamos, lo, las exigencias que de ambas partes nos ponen también, porque... Sí, es el hospital el... y... O sea y está como sobreinstitucionalizado es el espacio muchísimo, es sí. muchísimo porque además también es eso, como bueno del hospital no dice bueno pero no pueden haber solo dos docentes con este grupo de niños porque es un peligro. ¿Y te hago una mm. consulta ahí en esa sala de juego? ¿Hay un acompañamiento por parte de no sé del equipo médico o de enfermería que esté en ese momento en el taller? O le dicen, bueno, estos son los chicos, y empieza el taller, y los van. Eh, mira, la idea es que los chicos puedan estar En ese tiempo sin intervención sí, médica, médica, ni de salud mental ni, ni de nada Pero tampoco pueden estar solos digamos. Entonces, del otro lado del vidrio Está el adulto que los está acompañando En ese momento, entonces bueno, ante cualquier Emergencia o situación Donde es necesario recurrir a una enfermera se le avisa al padre o a la madre o a la tía o a quien lo esté cuidando y esa persona va hasta el servicio, busca a una enfermera bueno, y se atiende sí, lo que haya me que me atender. Me imagino como la situación más simple. Uy, se me salió la vía. Sí. Como, debe ser como muy cotidiano. Sí, sí, sí. muy común. O, se, o la bomba empieza a sonar y sí. se entiende qué hay que hacer. Bueno, se avisa al, al adulto o la adulta que esté acompañando a ese mm. niño, se busca atención a enfermería y se sigue adelante. Pero un poco la idea es que se genera un espacio como con una lógica distinta a la lógica del hospital uh -huh. eh, de hecho bueno, uh -huh. nosotras desde lo más básico, es decir bueno, el tipo de indumentaria que usamos para estar ahí vos en el momento de entrar a una habitación a invitar a un niño, el niño no sabe a qué venís, si venís a pincharlo si venís a revisarlo, si venís a qué entonces, en un momento nos dimos cuenta que teníamos que identificarnos uh -huh. o diferenciarnos, en realidad claro. de enfermero, eh, o el que le trae la comida, o el médico, o el las voluntarias ¿no? sí. eh, entonces y las maestras porque hay una escuela dentro del, sí. del hospital una, sí, maestra, una escuela primaria mm. uh -huh, hospitalaria eh, que también hacen otro tipo de, de o trabajo sea de las maestras sobre todo se tenían que diferenciar <risa> <Dios>. <risa> <risa> bueno un poco y un poco no entonces bueno usamos unos guarapolvos que son como de maestra pero que tienen todo un estampado una cosa distinta entonces nos ven a entrar y es como que Y y vos, a, ¿Vos a qué venís? <ríe> bueno, y ahí siempre se, se establece el vínculo Siempre poniendo por delante la ficción Que es lo que nosotras estamos convencidas Que es lo que habilita el intercambio Y abre un mundo nuevo Generalmente es a través de, un, de unos personajes Que son los títeres eh, Que son los que un poco establecen el vínculo ahí Y después se los llevan a, a, a la sala de juegos Donde vamos a, a Eso, a vivir un tiempo distinto mm. Y... Y hacer, en realidad, nosotras estamos convencidas de que si bien dependemos de una escuela, nosotros no vamos a enseñarles nada. Simplemente vamos a habilitar un espacio para que hagan lo que ya saben hacer, porque todos los niños y las niñas dibujan, juegan, dibujan, juegan, juegan, juegan, juegan charlan, claro. cantan, se expresan. O sea, como que es habilitar un espacio en un lugar donde parece imposible. Por eso de ahí viene un poco el nombre de elefante en bicicleta, que pareciera <ríe> imposible que un elefante pudiera andar en, en bicicleta, como parece imposible que un niño pueda. Hacer producciones artísticas estando internados, digamos. Entonces, bueno, un poco viene de ahí el, también el origen de Hay una del <coughs> Hay una situación de muestra de estas sí. producciones, hablando sí. de que, bueno, después ver eso ahí o que la gente se pare a mirar sus producciones. Sí, hacemos generalmente a fin de año, Ajá. intervenimos algún espacio del hospital, solemos hacerlo en, en los patios para que los niños puedan participar desde las ventanas de la habitación. ¡Ay, qué amor! Sí. Y porque algunos pueden salir al patio, pero otros no. Entonces, eh, generalmente hacemos, eh, nosotros les sacamos fotos a las producciones que los niños y las niñas hacen, porque la idea es que se lo puedan llevar, eso que producen en el taller. Y después esas fotos se imprimen y todos los años se busca, digamos, alguna excusa, como un concepto para mostrar eso. Eh, un año hicimos eh, toda una colecta con todo el hospital de barquitos de papel. O sea, hicimos, pusimos a los médicos, a la enfermedad, a los administrativos, a, a todos todo a hacer barquitos de papel. papel y los colgamos en un palo borracho gigante que hay en uno de los patios, armando todo así una intervención. Y bueno, y siempre llevamos a algún profe de la escuela, <coughs> se ha ido la Gaby Carri a hacer títeres, como profes de la Camino del Inca también que se, que se copan en venir sí, bueno. a, a participar, claro. digamos, del, del evento muestra. Eh, el año pasado hicimos unos, unos libros de artistas con las fotos impresas en los libritos para que se los llevaran. Siempre intentamos buscar la vuelta. Y bueno, y eso, y hacemos mucho trabajo en mm. los patios, porque están, son, eh, hay patios centrales y los niños pueden acceder al patio a de la ventana. Entonces hemos hecho unos murales enormes ahí que cambian un poco el paisaje. Mm. <ríe> y, Ay, qué bueno, sí. y habilitan, digamos, otro Ay, te escucho, espacio. Este, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo... Eh, ¿En qué ha cambiado, qué, cómo te ha tocado toda esta actividad este, con los niños en ese lugar, con tus compañeros? Este, ¿Cómo te ha modificado, si es que lo ha hecho? ¿Qué significado que tiene esta actividad para vos, no? como, uh -huh. como artista? Uh -huh. eh, bueno, mucho. <risa> mucho me ha cambiado, digamos. este desde cuestiones muy personales hasta la visión de, del arte y de para qué hacemos lo que hacemos. En primer lugar, creo que eh, cualquier persona que tenga alguna práctica docente debería pasar por un espacio así, porque de pronto te das cuenta que, no sé, a mí me, me pasó de entrar a la misma vez a laborar al hospital y a una escuela primaria en un ámbito rural. Y siempre está como en las, en las escuelas esta sensación de, uy, el niño es difícil, el niño que no puede, el niño uh -huh. que no le sale y en realidad es uno el que no puede sí, <risa> como sí. que siento que, que todos podemos algo y, y el elefante en bicicleta nos da la posibilidad de buscar qué podemos hacer juntos digamos eh, no sé nos ha pasado como de, de casos muy extremos que incluso hasta por ahí las mismas médicas o médicos como bueno no sé si quieren ir a verlo pero bueno, lo acaban de perder de la cabeza no puede caminar, casi no ve no habla, pero escucha bueno, listo, que venga Y es una, partirse la cabeza y pensar, bueno, ¿qué, qué podemos compartir con, con, con, con un niño así? Y bueno, y lo pusimos al sol para que sintiera la sensación en el cuerpo del calor del sol y le leímos un cuento. O sea, como que Maravilla. todos podemos hacer cosas. Eh, el tema es, bueno, es saber identificar dónde nos conectamos, dónde nos encontramos. Como que creo que hay algo de eso que es fundamental que es vos estás parada en la puerta de una habitación porque te han derivado un niño o y una niña y vos no sabés qué va a pasar cuando abras la puerta. Quizás no tiene ganas de nada y está perfecto que vos escuches ese no y le digas, buenísimo, me pudiste decir que no y yo te lo respeté, no te obligué a que salgamos a jugar si no tenés ganas, digamos. O a veces decir, bueno, a veces nos ha pasado estar una hora en una habitación con un niño que cuando entramos se metió abajo de la sábana Y, bueno, intentamos de una forma, ¿no? Bueno, un momento hizo un sonido de chancho. Y entonces, bueno, empezamos a hablar en idioma de chancho. Un rato largo y cuando nos fuimos estaba sentado en la cama, había pintado un cuadro gigante, ¿no? Entonces, decir, bueno, es el ejercicio de escuchar y de, y de ver dónde nos encontramos. ¿Qué tenemos en común con un niño que no conoces? Que es la primera vez que lo ves, que encima está en una situación de vulnerabilidad, en una situación difícil, eh, Como que qué vas a imponerle a esa situación. Eh, sería muy violento imponer algo. digamos eh, Es como decir, bueno, el ejercicio de la escucha para mí es lo, lo, más, lo más llamativo. Y lo más, lo que me llevo, digamos, como el aprendizaje más grande. Y a la vez también siento que, que como actriz algo de eso también me, me es fundamental. Es decir, bueno, uno habilita un espacio de ficción para entender sus propios miedos, digamos. Y poder vivirlos y, y, y ver qué hay del otro lado, en realidad. Me parece que, que en ese sentido es, es lo más saludable que tiene el espacio, ¿no? Como decir, bueno, sí, todos tenemos miedo, ¿no? Hay que ir a un hospital. Yo cuando me, me empezamos a pensar el, este laburo, yo me desmayo cuando voy al dentista, chicos. O sea, como que me desmayo cuando me sacan sangre. O sea, como que me... me. Son espacios que están muy cargados de, de miedo y de, y de silencio. Entonces... Y de mucha violencia también. Mucha sí. violencia institucional que... Sí que nunca se visualiza como tal y bueno. Sí, sí, además bueno, la, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando uno, hablas de un hospital? Es una enfermera haciendo silencio. Entonces decís, bueno, nosotras vamos a bardearla. O sea, como que a, claro, a tarla con silencio, los silencios Claro y, y habilitar el espacio y ellos se, empiezan, se ponen a charlar entre ellos ¿qué te pase ¿por qué estás acá? Y cuentan todo lo que los psicólogos están tres horas en el consultorio tratando de que digan algo viste como... claro, que leían la posta, <risa> claro. es la posta. Este, entonces bueno, eso como entender que la, la ficción y el juego que es una herramienta que también usamos mucho dentro del espacio eh, son la, la puerta de entrada al, al, al espacio saludable que todos tenemos, todos absolutamente todos, todas, todes tenemos en algún espacio de nuestro ser. Celebro, celebro est esta, estas compañeras, estos compañeros, qué sé yo, estando dentro del sistema educativo, ¿no? Es que te escucho y digo, wow, ¿podremos algún día llegar a que un sistema si estamos buscando, ¿no?, eh, mejorarlo. Cuando dijimos luchar, porque estamos luchando por dar a conocer las escuelas artísticas, uh -huh. ese tema se ha abordado acá. Eh, Y la verdad que um, ahora he tenido la, la, la, la experiencia de charlar con gente que está integrando las juntas. Uh -huh. y, y la verdad que les cuesta un montón imaginarse la labor docente desde ahí. Yo creo es, que justamente en estamos en, una, en, en esa etapa de tremendo. visibilización de muchas cosas. Uh -huh. este, ese de sacar a la luz y, y, y creo que atraviesa muchos aspectos. Y creo que también este es uno de esos aspectos de decir, bueno, mostremos, eh, hay, hay que mostrar y bueno, estas cosas pasan y vienen pasando y se trabaja y también, así como uno visibiliza lo, lo no tan bueno, también está bueno visibilizar esto esto bueno que está pasando, hablarlo, decir, bueno, también, qué sé yo, uno siendo un actor y siendo también conocer un colega que uno lo conoce hace muchos años, como por ejemplo a Taniela tengo vista hace mucho tiempo, he visto sus obras, más allá de la admiración y más allá de eso. Como, como actriz, pero decir, eh, conocer esta partecita tuya que, que realmente es una dimensión, que no es una partecita, realmente es una dimensión inmensa, es un océano, y que es hermosa también, y que obviamente eso también te forma como actriz, y bueno, después uno te viene en el escenario y dice, ah, claro, ah, claro, <risa> con bueno. razón. Pero justamente esto creo que tiene que ver, tiene que ver estamos, visibilizarlo, estamos inclusive en entre, eso, ¿no? entre nosotros mismos, decir, bueno... Este, uno por ahí, siendo artista, este tema de la docencia que uno lo tiene, bueno, como que es el laburo fijo uh -huh. que tenés entonces el ingreso fijo y que bueno, que todo el que es artista la gran mayoría dice, bueno, tenés que dedicarte a la docencia y bueno, doy clases ¿Desde dónde? claro Y desde dónde, y esto, y posicionarte, decir, bueno pero no es solamente eso, bueno, doy clases porque tengo que vivir de algo uh -huh. sino realmente el resignificar y hacer digno ese laburo y... Sí, y ocuparlo con, con deseo también, totalmente, porque así como nosotras totalmente. tenemos claro de que ese es el deseo que queremos activar en, en los niños y las niñas que se acercan al espacio, es lo que nos mueve a nosotras a estar ahí también. Digo, muchas veces pensamos, no sé, la planificación de las actividades, bueno, ¿qué nos divierte a nosotras? Sí, ¿Qué sí. tenemos ganas de hacer? Como también pensar la docencia es un espacio de disfrute, porque si no es como una tortura, digamos, ¿sí? sí. <risa> que sí. te obliguen a enseñar algo, no tiene ningún <risa> sentido, como, sí. ¿no?, eh, Y en ese sentido, bueno, nos las hemos ido teniendo que arreglar para resistir y lo hemos logrado, digo, este hemos estado sí. en peligro muchas veces y sin embargo hemos logrado que nos escuchen, hemos logrado visibilizar algo del trabajo que hacemos y creemos que también ese, ese es el, el camino, digo, en esto de, de que el silencio nunca nos ayudó a nada. Uh -huh. eh, ahora tampoco, entonces eh, por eso también agradezco que, que nos hayan invitado a, a contar un poco lo que hacemos acá al, al Espacio de la Radio porque... Eso, cuando alguien escucha de qué se trata lo que haces, eh, se genera mucho la empatía. Y eso está bueno porque es contagioso. Es decir, bueno, nos dan ganas de hacer cosas lindas. Nos contagiamos esas ganas, digamos, mm. y está bueno que eso pase. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Muchas no, gracias verdad. a ustedes. Eh, muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre invitada. Con que seguimos. Yo no sé si acá alguien lleva. Mira, nos, no. nos fuimos a una dimensión <risa> desconocida paralela. y paralela. No, nos perdimos, nos quedamos, nos quedamos por ahí. A mí eh, me dan a de. A mí me ir parece ahí. que podemos seguir con una música para no, relajar no, no, no. un poquito. Ahí la Mario aceptó. ¿Qué, ¿Qué podemos poner, Negrita? Vos que tenés ahí la. Con la respecto, presente. Y al día de la Pachamama, sigamos, ah, porque estamos haciendo estos. Blum, estamos en agosto, claro, estamos en agosto. Estamos empezando agosto, así es que. Exacto, tenemos todo el divertido. mes para hablar, para compartir, para invitar, para charlar al respecto, entonces. ¿Puede ser que haya un tema de Cristina Pérez? Me encantaría escuchar porque aparte este sábado va a estar tocando en la vida feria, voy pasando el chivo Exacto. de paso, entonces la escuchamos a ella y después volvemos. Es la Cristina Pérez, canto a la madre tierra con nosotros. Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar. Cuando Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, me Pan, Pan, Pan, me da Pachamama, en un solticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad. Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor. Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor. Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachama, déjame tu bendición, Pachama, recibe mi corazón, Pachamá. A i pacham, a ay, pachamama, ay, pachamama. Volvemos al aire de la mosquitera. Me quedé ahí trabada. <risa> se ríe la anita por ahí. Eh, acá en La Rendija estamos en este programa. No sé si te habías dado cuenta. Se nombró esa palabra un par de veces. <risa> y queremos mandarle un saludo especial a una amiga, la Lau Barredo. Que es una oyente de la radio, pero no se anima a mandarnos mensajes. Nos han mandado muy poquitos. Y tenemos la novedad de que nació Juanita hace muy poquito... Sí. Bienvenida y Juanita bienvenida, bienvenida Juanita Otra radio escucha seguramente bienvenida. De chiquita Y queremos Por contarte que la Lau Está haciendo una rifa sí, Muy linda Con productos que ella realiza Ella es productora visual eh, Dibuja, pinta, hace unas cosas Re preciosas y va a estar haciendo Una rifa para costear Varias cuestiones relacionadas Con esta maternidad en tiempos de macrisis uh -huh. El número vale 100 pesos y si te interesa, va a rifar un cuaderno, una reproducción de obra. Puedes buscar sus dibujos. Eh, los que ya lo conocen o lo han visto en la universidad, en el comedor de la universidad o en la vida feria, sabrán que hace unas cosas muy preciosas. Y cualquier cosa se puede comunicar conmigo si necesitan un numerito que vale solo 100 pesos. ¿Qué cuesta 100 pesos ahora? No, nada. Nada, Absolutamente. nada. Y te puedes ganar un manso premio. Te paso mi número de teléfono, es 2615-514-800. Lo repito, 2615-514-800. Y si no, te comunicas acá al WhatsApp de La Mosquitera. Exactamente. Eh, Cristina Pérez va a estar cantando en Vida Feria este sábado eh, de 10 a 15 horas. De 10 a 15 es la feria. Bueno, ya saben, la hemos promocionado infinitas veces en la calle Bolón Summer. Y va a haber también una ceremonia para homenajear a la Pachamama. ¡Ay, qué bella! ¡Recomendable! Hoy, a, hoy viernes a las 21 horas, en el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, ubicado en la calle Pedro Molina 110 de Guaymallén, casi costanera. Ahí habrá una oportunidad hermosísima para pasarla muy bien. Se presenta el espectáculo que se llama Prende la Vela. Es... Un espectáculo de danzas colombianas Y este grupo Que nos invita Es el grupo Sikiwi Y la banda La Bosa Así que a no perdérsela También hoy Hoy 2 de agosto Tarde agua Esta gente eh, amiga hermana La Meli Budini Y el Seba Ay, se Narváez En Libra eh, Estarán junto a Dos Caminos Otra banda, esto es en la quinta sección La dirección es por privado a las 22 horas. Tanto la reserva como el pedido de la dirección es al 261-68-60-551. Ahí estuvo, tarde agua. Bien. El sábado a la noche, no sé qué horario, pero creo que antes de la una, la anita seguro me puede llegar a corregir, se presenta una fiesta interesante que la. Hace una banda de mujeres y desidencia, de las Martas, en Dorrego. La dirección es por privado. La pueden solicitar nuevamente acá en la radio. O ingresando a la página de Facebook, Instagram, redes, todas las que hay, y buscar a las Martas. No se aceptan personas que hayan ejercido o ejercen violencia. Sí, un dato muy interesante. Bien. 50 interesante. pesos muy antes del aula. Bien, y bueno, como te comentábamos recién, eh, empezando y abriendo este, este mes de agosto, mes de la pacha, te cuento que este domingo 4 de agosto, a las 10 horas, tempranito, se va a realizar la ceremonia de la Pachamama, es una ceremonia ancestral, milenaria, de la cultura andina, y esto va a ser en la Plaza Bolivia. Esto es en la calle Bolivia y Granaderos eh, de San Martín. ¿De esto es en Guaymallén. ¿Sí? Eh, como sugerencia nos acercan aquí de que las mujeres eh, vayan con falda o con vestido y traer alimentos cocidos y jugos naturales para ofrendar. Alimentos naturales para compartir entre todos. ¡Ay, qué lindo! Así prepararse para, para recibir toda la energía uh -huh. de la Pachamama. Y bien, estamos llegando al final. Hemos ¿sí? llegado al final. Y tenemos cierto. la alegría eh, de compartirles un capítulo más del radioteatro El Equilibrista. Así es, este es el séptimo capítulo Así es que lo vamos a escuchar, estuvimos editándolo Gracias Ana Clara eh, por Ana la edición Clara, por geniaco, total Y bueno, este en este capítulo de este radioteatro Estamos ahora dispuestos a escuchar el séptimo capítulo Vamos nomás ...siempre hablé largo y tendido con Marcelo, mi hermano... ...lo hicimos siempre... ...y no hay poder que nos impida seguir haciéndolo... ...nunca fue importante el lugar o la distancia... ...siempre pudimos comunicarnos... ...aquí cuento varias cosas de las que él sigue contándome... ...también cuento lo que necesito sacar del cuerpo porque es bueno compartir y recuperar el humor. Cuando escribo, se amplían los espacios y desaparece el tiempo cronológico. Así muchas cosas las vi en ese espacio del alma y luego pude presenciar su realización. En todos los casos, la inspiración es fruto de nuestra búsqueda de verdad y justicia. La memoria vive en nuestro cuerpo La mamá de Ana María Moral guió con sus pasos la tarea del equipo argentino de antropología forense en la búsqueda de compañeros y compañeras enterrados clandestinamente en el cuadro 33 del cementerio de Mendoza Esa mañana, como todos los días Rosita arreglaba su puesto de flores y como ya era costumbre marco el cafeterito se sentaba junto a ella a charlar un rato pero hoy era una mañana muy especial Al río Y que huele a poleo Y de tanta hierba Que generosa Sale sola A mí me lo contó mi mamá Que era cuidadora de tumbas en el cementerio De familia nos viene el oficio Y desde Chile Que es de donde nosotros somos originarios Ah, mire usted, Rosita Yo no sabía que eran de Chile Yo nunca estaba en Chile Sí, Marquito. Yo era chica en ese entonces, pero solía acompañarla. Ella, la mamá, se quedaba más de una noche en vela porque así ganaba tiempo. Ah, sí me acuerdo. Muy bonita su mamá. Y qué guapa. Las tumbas de los ricos, los mausoleos, llevan mucho trabajo para que queden impecables. El mármol no se limpia fácilmente. Yo, por decirle, me pasé más de una semana tratando de sacarle las manchas que había dejado la viuda de uno de los que fue general o algo así, con sus lágrimas. Lloraba tanto la doña y se había prendido con tanta fuerza de la tapa de mármol que cubría el féretro que la tuvieron que despegar varios de la familia. ¿Qué tanto iba a llorar? Tironeaban como locos y no podían con ella. ¡Cuánto amor! pensé yo. Pero mi mamá, que ya había visto de todo y tenía un oído muy agudo, me susurró a la oreja. No, mijita. Le reclama que se fue sin decirle dónde dejó la llavecita. Y yo me la veía venir. Mire que iba a llorar tanto por un uniforme. Yo a la llavecita... Me la imaginé chiquita, como la llavecita del diario íntimo que tenía en aquel entonces. Cosas de chico, imagínese si yo habré tenido unos 12 añitos. Pero yo ya la ayudaba a la mamá, y así aprendí a fregar los mausoleos. Ella siempre se hacía un tiempito para las tumbas de los pobres. Otros cuidadores no le daban ni importancia. Como el Jorge y el Carlos, ¿vio? Si los parientes no flejan una moneda, no le pasan ni el trapo siquiera. Dice que ese día decidió quedarse para adelantar trabajo porque se venía el Día de los Muertos y siempre llega mucha gente y no quería que a los más pobrecitos le faltara algo de arreglo. Entonces aprovechaba la noche y se quedaba a preparar unas coronitas de flores artificiales y a limpiarles las cruces para que por lo menos tuvieran algo. Dice que estaba entretenida en su tarea cuando sintió una mano ...muy suave sobre su cabeza... ¡Santa Cachucha! ¡Me muero muerto si me pasa eso! No se asustó... ...porque estaba acostumbrada... ...a que los muertitos le dijeran cosas... ...pero sí le sorprendió el perfume... ...era muy suave y penetrante... ¿Qué necesita Almita que anda penando? De usted... ...lo que está haciendo... ...y de los otros... Justicia. Entonces se puso muy atenta, porque cuenta la mamá que ella conocía muchas cosas que estaban pasando acá y en Chile. Sabía que andaban enterrando gente sin permiso. Bah, el permiso se lo daban ellos mismos, porque eran los dueños de la vida de todos. ¡Qué cosa, Dios mío, las barbaridades que han hecho! Y antes nadie se enteraba de nada, ¿no? La cosa es que la mamá le ofreció unas florcitas porque la vio tan joven y la muertita le dijo, si me convida un mate se lo voy a agradecer, porque justo me llevaron cuando el agua estaba a punto de hervir. La mamá se fue animando de a poco, porque no quería ofenderla. Y después del segundo mate, le largó. ¿Y usted? ¿Cómo es que murió, señorita? Si me llama compañera, me voy a sentir mejor. En realidad, me mataron como a todos los demás. Pero eso no es lo más terrible para nosotros. Porque de algo hay que morir. Lo terrible... Es que no les han avisado a nuestras familias. La mamá dice que ahí ella, que no era muy instruida, pensó en un nudo. Y la muertita se dio cuenta y le contestó. Exactamente, un nudo. Y hasta que no lo desate la justicia, esto va a poner el mundo al revés. ¿Qué razón tiene Rosita? Si no hay justicia, no hay nada. Cuando fui creciendo, me fui enterando de otras cosas que pasaron en esos días. En la escuela nos hablaron de la dictadura. Y cuando yo llegaba y se lo contaba a mi mamá, ella me decía. No pierda la esperanza, mijita. Ya verá como un día llegará gente que removerá hasta el último de estos huesitos. Sí, parece que es, ¿no? que clara la tenía su viejita. mire que hoy temprano entraron con esa, con todas esas máquinas ahí. Claro, Marquito. Y fíjese que justo dejaron señalada la sección del cuadro 33, donde dicen que los enterraron. Sí, y mire lo que dice la cinta que pusieron. ¡Justicia! Justicia. Muy bien, espero, esperamos todos que hayan disfrutado de este séptimo, séptimo capítulo de, eh, de nuestro queridísimo radioteatro, El Equilibrista. Eh, bueno, les, les contamos quiénes estuvieron participando, quiénes estuvieron actuando, prestando sus voces y su interpretación. Eh, la tenemos a la Celeste Seidel, al Marcelo Perafán, Alicia Kühne, a Alicia Kuhne, a Cristina Fuensalida, María Pereira y ¿quién me está faltando? Eh, Mario Carrera y el Quique y, y, Lucero y, y, y, que no me escuché hoy pero no. bueno. Hoy, no, en este capítulo no sí, el Marcio Perafán lo dije, ¿sí? sí, ¿y eh, quién lo todo? todos ¿Quién y lo ¿Quién, editó? Lo editó. ¿Quién, ¿Quién pudo haber ¿Quién sido? ¿Quién ¿Quién? Nuestra diosa estrella. Mi vida, Ana. la Mega. Ana Clara García Ay, Manzanares sí, de la Sonora. ¿Qué sería de, de nosotros sin, sin de la, la Ana Clara? Sonora, del Valle de Sonoro. Eso, ¿Viste, que del ¿Qué vaso? sería de nosotros sin la Ana Clara? Mira, no seríamos <risa> nada. Ah, mira. El susto que nos agarra cuando no la vemos. Dios mío. <risa> no, yo entro así a temblar en frío. Claro. Todo. Y bueno, chicos, nos vamos a ver uh, la semana que viene. El próximo viernes. Es muy probable. Sí. Así es que los esperamos a todos a las 17 horas. Así es. Por la mosquitera en la rendija. Muchas gracias. Hasta luego.